Lugares que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. He vuelto al bulevar y al pequeño. Que aún no olvido yo. Visito los lugares. すう来 えっ <Yeah. S 2>、yeah.